¿Por qué el fin de semana después de la media sanción de la ley ómnibus pusiste «Hay radicalismo» en las redes con una foto de Facundo Manes? Porque coinc... Primero, buen día. Buen día. Eh, porque coincido con, con lo que expresó Manes en, en lo que fue eh, la sesión de, lo, de los dos o tres días donde se trató la, la ley Omnibus. Eh, si bien radicalismo evidenció tuvo dos posturas... Eh, esta que expresa Manes es, es la que yo más me identifico, obviamente que, que puedo admitir que haya dentro de un bloque, pues he sido parte de un de un bloque de diputados provinciales también. Este tipo de diferencias que, que se ha plasmado y se ha podido ver, pero me identifico más con, con lo que un poco expresó Manes por por todas las consideraciones, digo, eh, reconocer Nadie puede negar que exista o que debemos ir en búsqueda de la justicia social, de la educación pública, de, de cuestiones que son la cuestión medular de la Unión Cívica Radical. Entonces, creo que, que expresó mucho lo que pienso. ¿Cómo mirás desde el radicalismo de la Pampa que la representante Marcela Coli, no es para personalizar, pero bueno, también es diputada nacional y se supone que es un cargo en el que tiene que dar explicaciones? públicas a la población y, y también al partido. Bueno, Marcela hizo un discurso parecido al de Manes en algún sentido, con, con algunas líneas, pero terminó votando a favor de la ley. ¿Qué, qué, ¿Esto se conversa? Eh, ¿Hace ruido? ¿Qué, ¿Qué mirada tenés? A ver, yo creo que a mí no me gusta mucho opinar sobre las posturas de los otros, esta, esta es una cuestión muy, muy mía. Yo, yo puedo expresar lo que yo siento, lo que está claro que cada uno se tiene que hacer cargo de, de por qué y, y obviamente hará, habrá hecho las valoraciones como por ahí en ese momento ir en, en, en la postura del presidente del bloque de Loredo que habló de dar las herramientas mínimas, justas y necesarias para un nuevo gobierno, yo particularmente considero que Cuando el nuevo gobierno tiene, digo, las formas acá importan, porque también hacen al fondo, desde el decreto de necesidad de urgencia, eh, que entraba en vigencia el 29 de diciembre, pero después se remite una ley ómnibus que era antes de esa fecha, desde alguien que a pocas horas después de la sanción, o mejor dicho, del tratamiento en general, pues ahora empezamos con lo particular, maltrató nuevamente por enésima vez a la Cámara de Diputados y a los legisladores, yo creo que son cosas a, a tener en cuenta. No, Yo sé que la historia de, de lo que es la, la restricción que se quiso imponer en 94 a lo que es la delegación legislativa y los DNU y demás, se plasmó en la reforma del 94 que en algún caso ya desvirtuado históricamente por sucesivos gobiernos. esto también hay que decirlo, tanto la emergencia como la delegación, porque vivimos emergencia en emergencia desde hace tiempo, eh, pero acá estamos hablando de alguien que, que claramente va en contra de preceptos que son centrales para, para nuestro partido. Y Más allá de lo que pasó en esta sesión puntualmente, supongo que el radicalismo está en pleno debate de cuál es su destino y cuál debe ser su posicionamiento. Eh, antes de, de que comenzara la gestión, primaba mucho la idea, somos oposición, y hoy no quiere decir que la historia está cerrada, porque por supuesto que esto es, un, es dinámico, como todo en la política, pero hoy da la sensación de que el radicalismo está más cerca de, del propio gobierno que de ser oposición, te da la misma sensación, ¿y qué y qué te parece? No, no, en ¿No? eso no, no por ahí no coincido, Juan Pablo, porque yo uh -huh. creo que eso es el tratamiento en general, ahora vamos a ver el tratamiento en particular Yo creo que ahí sí el radicalismo, más allá del trabajo previo, va a oponerse a muchos lo, de, de los aspectos que, que, que estamos hablando. Las tres cuestiones medulares son delegación legislativa, la emergencia y lo que es el capítulo de privatizaciones. Y, y yo creo que en ese sentido el, el, el radicalismo tiene claro qué cosas no, o por lo menos aspiro a que sea así. Eh, Y, y lo único que uno pretende es que nosotros, la ciudadanía, nos puso en lugar de oposición, y la aspiración que tiene uno como integrante de este, de este espacio político es tener, obviamente, dentro de cuatro años, un candidato presidencial, pues tenemos con qué, tenemos gobernadores, tenemos intendencia, tenemos legisladores como para ser una fuerza política que un poco haga una autogritia que es necesario hacerla eh, para salir fortalecido y, y tener una propuesta electoral seria eh, y cercana a la gente y a los principios del radicalismo uh -huh. dentro de cuatro años. Vos ya gestionaste cuatro años con gobiernos peronistas en la provincia y en el nivel nacional y llevas un mes y medio, dos meses casi, eh, con esta nueva realidad. ¿Cómo la están llevando eh, desde el punto de vista de la gestión? La estamos llevando con... La, yo creo que el principal factor que tienen el gobierno provincial y, y los intendentes y los municipios es la, el factor incertidumbre, es la, la la imposibilidad de proyectar en el tiempo lo que estamos viendo hoy que es, eh, cada vez se va incrementando más la, la contención social, eh, la incertidumbre en la obra pública que en, en todos los pueblos de La Pampa es, es fundamental porque viene a resolver temas que son más que importantes, en el caso de Hacha, hablo por Hacha que es lo que sé, Eh, son obras esperadas durante décadas, que son muy importantes, como es la obra de pluviales, eh, como es la obra de travesía urbana, como es las viviendas, son déficits históricos que, que necesitamos resolver y que en definitiva eh, es para el beneficio de toda la comunidad y no, no todo puede ser visto desde, desde un concepto, digo, no todo se, se puede dejar librado al mercado o la visión de economicista, sino que muchas veces, como en estas obras, más allá de solucionar temas estructurales, son elementos dinamizadores de la economía local y muchas veces regional. Y nos llena de preocupación en este aspecto, porque nadie se va a interesar por obras que son, digo, una obra de cloaca importante, pero que el municipio no puede hacerse cargo porque son miles de millones de pesos como es el caso, por ejemplo, de, de las la desagües pluviales, eh, una postergación puede significar un atraso en, en, en años. Uh -huh. eh, pregunta de un oyente, no es una cuestión de hacha puntualmente, pero bueno, eh, por la ruta 152 que va también al Parque Ligüel Caleri sí. y demás, supongo que es, este, este, sí. eh, hubo varias sí licitaciones caídas, ¿eso cómo está ahora? Sí, está en... El, a ver, eh, hubo varias licitaciones que se cayeron. Obviamente que nos afecta porque es la traza que va desde eh, Padre Godo, pasando por obviamente por Hacha y por, por Puelchil y Guayalé. Se han caído varias, se han hecho varias licitaciones. Hoy por hoy está claro que está, está tenemos es la incertidumbre que te decía recién, pero que es fundamental para el tránsito eh, de, de hacia el sur de, de, de nuestro país. Y, y obviamente que, que eso es una obra ya se, no se pudo concretar, la malla 104 que también es la que va de, de desde Padre Bodo al Carancho es otra de las que se había hablado para hacer como necesario porque obviamente necesitan nuevamente, re, o no, no, no no alcanza con la reparación o el bacheo o, o acomodar la ruta, sino que además es la preocupación porque muchas veces se, se ha llevado vida sí, sí, por es. un desvío de cráteres que hay que ha, que ha pasado. En, en, en la gestión anterior y que, y que indudablemente el temor es que siga ocurriendo cuatro años más o ocho años más cuando, cuando estamos tratando de vida humana. Claro, todo indica que en estas condiciones en que la obra pública parece ser una... estar eliminada directamente, tampoco se va a avanzar. Es, es, todo indica eso, por más que sea, sea lamentable decirlo, pero no tampoco uno se imagina que esto pueda, como pretende mi ley, en esta... Este, este metodología a la chilena esperar que algún privado le interese esta ruta tampoco está en el radar es que es imprescindible que digo en, en este caso tiene que ser las provincias eh, esta o cualquier otra y los municipios en eso no, no, no puede haber postergaciones en obras que son esenciales digo, una obra como te decía recién de cloaca o extensión de una red de agua potable o mejoramiento del relleno sanitario los municipios no tenemos los recursos para poder afrontar inversiones millonarias porque además indudablemente los meses que vienen va a haber además una retracción de la actividad económica eh, y también de, del cobro que tenemos nosotros como recursos propios que son las tasas municipales ¿por qué? porque es lo último claro. que se paga digo los servicios son lo primero que se pagan en este caso, cuando te digo de servicio, hablo de electricidad, de gas, hasta el canal de cable, y muchas veces los municipios con los recursos de tasa municipal es lo último que se paga. Por lo menos es la realidad que tenemos en nuestra ciudad. Y la coparticipación, obviamente, que es un factor fundamental, como también la compresión de obras que los municipios no nos podemos hacer cargo. Uh -huh. Abel, eh, vienen eh, periódicamente juntándose intendentes e intendentas de los espacios opositores, digamos, en La Pampa, no sé si es cierto, todavía juntos sí. por el cambio, pero del radicalismo o del PRO o, o fuerzas vecinales también. ¿Hay prevista alguna otra cumbre próximamente? No, en, en, en breve no. Eh, sí, en realidad es juntos por el cambio, porque nosotros somos tanto de la Universidad de radical y del PRO que lo que hemos tratado de hacer en todo este tiempo es un poco, sobre todo los nuevos que han asumido la gestión, traer la experiencia o ser un poco, eh, no sé si docente, pero sí, cada uno tiene su realidad particular, pero sí ayudar o colaborar con el resto de la Intendencia no está mal, como seguramente lo hacen lo, la hacen las que son del, del oficialismo, y tener una, una relación con el gobierno provincial eh, de tipo institucional, como hemos sí. venido teniendo, con un nuevo que sí, era establecido a a partir de, de mayo de del año pasado, y, y tratar de gestionar en forma conjunta para para tener la mejor convivencia y tener la mayor cantidad de de obras y de, y de recursos como para poder hacer la mejor gestión posible. Abel Sabarot gracias por el contacto, y si querés agregar al, algo más o sobre algún otro tema, te escuchamos. No, gracias a vos, Juan Pablo, y un saludo a toda la, a toda la audiencia.